mi hermano un pedacito de la historia negra de la historia nuestra caballero y dice así los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió Ďakujem